Acomoda su caballo y comienza a galopar buscando pueblos donde contar su historia. Presentamos El Forajido con Santiago Alonso. El Forajido, un programa fuera de la ley. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de esto que se llama El Forajido, que comienza con un poco de pop nacional del disco j a s i c o Están llegando. Los Calientes. En realidad es Babasónicos, Los Calientes es la canción. Pasen para todos, hay lugar para quien quiera sentarse a escuchar y, por qué no, decir algo en el 112536 4814. La banda que tiene como frontman al señor Adrián Dárselos suena en El Forajido. Abrimos de esta manera la edición de hoy. Amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, una canción para besarse. Un himno, diría yo. p a s e n hola. Echamos a Baba Sónicos Haciendo Los Calientes, banda que se formó allá por 1991 de hermano de Adrián d a r g e l o s Lo que fue parte del nuevo rock argentino, compuesto por bandas como El Otro Yo, Los Brujos, Juana la Loca, Peligrosos b u e r r i o n e s y muchas más. El nombre es un juego de palabras entre el gurú indio Sai Baba y la caricatura Los Supersónicos. Ahora, John Mellencamp. Hurt so good. En el forajido, un poco de buen rock y un poco de buen pop. Te escuchamos y te leemos en el 112536 4814 para pedidos de canciones. Estamos llegando a más de 100 radios gracias a los amigos de republicahosting.com. Escuchamos a John Mellencamp haciendo Hurts You So Good. Te cuento que publica periodismo.com una aplicación que calcula cuánto tiempo tardarás en quemarte al sol.、Eh, puede funcionar esto.、Eh. Más de una vez nos olvidamos de ponernos protector solar antes de salir, a pesar de que conocemos obviamente los peligros de exponernos demasiado al sol. Por suerte, existen soluciones tecnológicas que pueden ayudarte a no terminar prácticamente tostado o tostada. Time to Sunburn es una aplicación que permite a cada usuario, y según su tipo de piel, calcular durante cuánto tiempo estará protegido antes de quemarse. Se trata de una calculadora de código abierto que estima el tiempo seguro de exposición al sol. En función de tu tipo de piel y tu ubicación, así como del clima en tu ciudad, el resultado, cabe decirlo, varía en función del tiempo real. El primero de los valores a ingresar es el tono de piel. Para ello, el creador, el desarrollador Daniel Svara, utilizó como base la escala Fitzpatrick, que dice e es una herramienta reconocida para la investigación dermatológica sobre la pigmentación de la piel humana y clasifica la piel en seis tipos, de la más clara a la más oscura. La segunda variable es la ubicación geográfica que funciona en tiempo real y para lo que utiliza la cito comillas, aplicación de codificación geográfica OpenCage para obtener sus coordenadas GPS y así obtener los datos meteorológicos. El último, eh, lo que es el último valor es el del factor de protección utilizado. Si bien hay varias opciones que van de 0,50, el desarrollador recuerda la importancia de ponerse protector solar, aunque se incluya la opción de no llevarlo para el cálculo. Cuanto mayor sea el FPS, más protección contra los rayos ultravioleta vas a obtener. La aplicación cierra sus funciones con un gráfico de barras del tiempo de exposición segura al sol para cada tipo de piel. Recuerden, quienes lo quieran bajar, Time to Sunburn. Es la aplicación que están buscando. ¿eh? Por si se van de vacaciones, bueno, es por ahí. ¿Estás escuchando El Forajero en tu radio favorita con Santiago Alonso? ¿Sonido urbano? No, sonido humano. Llegan los Beatles. Think for yourself. Beatles Think For Yourself. Ahora EMF con Getting Through en el forajido. Estamos para que nos manden su mensaje pidiendo canciones a nuestro WhatsApp. 112536-4814. 112536-4814 es la línea. Más roto en el forajido. EMF Getting Through. Subí el volumen. Vamos a i m f haciendo Getting t r o u g La voz te suena conocida, sí, son los mismos que cantaron Unbelievable, ese One Hit Wonder de... de los 90 que nos gustó un montón. Y ahora también tenemos otro One Hit Wonder: Tasmin Archer, Sleeping s a t e l l i t e Did we fly to the moon too soon? Did we squander the chance in the rush of the race? The reason we chase is lost in romance. And still we try to justify the waste for a taste of man's greatest adventure.、Whoa. I blame you for the moonlit sky and the dream that. En tu radio favorita. Está llegando l e d z e p p e l i n Tramped Underfoot. A la motocicleta más ruidosa del mundo existe. Conocida como Whitelock Tinker Toy, es una motocicleta de 48 cilindros que tiene el récord de ser el vehículo funcional justamente con más cantidad de cilindros en el mundo. El responsable de la existencia de este adifesio es el fan de las motos británico Simon Whitelock. Está basada en la Kawasaki 250 S1, una moto pequeña. Equipada con un motor de 3 cilindros y、eh, capaz de generar bueno, bastante ruido, según lo que están mostrando las imágenes. Esto se debe a que esta Kawasaki mejorada cuenta con sus 6 filas de 8 cilindros S1 originales, despojados de 16 motores de motocicleta S1. Todos los cilindros están conectados a una transmisión común, tomada prestada de una motocicleta de una BMW. ¿no? Para que lo tengamos、eh, en cuenta, y requiere. Más que el motor de arranque eléctrico normal para arrancar, justamente. El grupo de 48 cilindros es un poco más difícil de arrancar que el motor de una moto convencional, por lo que en lugar de un motor de arranque electrónico decidimos usar lo que llamamos un motor burro, un pequeño motor de 50 centímetros cúbicos, CC, que se enciende y enciende el motor de 48 cilindros de uno solo. Se nota que no se hay motos, ¿no? Bien. Esto lo dijo Simon Whitelock. Cuando presentó por primera vez su creación en 2003. Pero esta Kawasaki, escandalosa, nunca se construyó teniendo en cuenta la practicidad, la eficiencia o la funcionalidad básica. Al observar la distancia entre el manilar y el borde delantero del asiento, es difícil creer que alguien pueda conducir esto durante más de unos minutos en una exhibición de motocicletas. Al pedo, ¿no? Porque, o sea, se ve, además de pesada, sí, extremadamente difícil de manejar. Porque hay una distancia muy grande entre el asiento y la parte del volante. Pero bueno, será un problema directamente de ellos. Teenage Head, Let's Shake, versión 2017 remasterizada en el forajido. Garantizamos lo mejor del pop y el rock, obviamente. ¿Tenemos delivery de canciones? Sí, en el 112536-4814. Canción para estar en el auto, a todo lo que da, subir el volumen y llegar tranquilo a casa. No es poco. El Forajido con Santiago Alonso. El Forajido, un programa fuera de la ley. Han oído la gente de Fastbox haciendo Pink Sunshine, esta banda británica que lanzó esta canción llamada Pink Sunshine allá por el año 1985. Y continuamos este viaje del forajido. Brother, Honey. Estamos saliendo en más de 100 radios gracias a los amigos de r e p u b l i c a j o s t i n g c o m con música increíble. Acompañando sus tardes, sus noches, sus días. Es un placer estar con ustedes, compartiendo lo que a veces no se escucha tan fácilmente. Ahí vamos. Brother, Honey, somos el forajido. Una hora con música, apenas eso. Un pop distinto, eso es lo que a veces hacemos en el forajido, o pasamos en realidad, lo hacen otros, nosotros tan solo lo ponemos al aire. Es el caso de Brother Honey sonando en el forajido, tan solo una hora de música, ni distinta ni mejor, simplemente música. Déjanos tu mensaje en el 11 25 36 48 14, la línea directa de El Forajido, que no se quede. ウエスオマソー、システム、レ From the d u d e s four badass chicks from the m o u l i n r o u、uh, g e Hey,、face. sisters, so sisters. Better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass bottle case. The meaning of expensive taste. We want a o hitch it, h i t i y a yeah. Come on, Mocha Chocolata. What? Rio Lady Mamu. One more time, come on. Mama, no! Sonora de la película Mulan r u s s escuchamos a Cristina Aguilera, Maya Pink, haciendo Lady Marmalade. Ahora, Kiss, Love g a n en el forajido, nos quedan Link 182, The Black Crowds, Warren Sibon y muchos más. También Dragging Me Down, perdón, Inspired Carpets y muchos más. Ahora sí. Estás escuchando El Forajido en tu radio favorita con Santiago Alonso. ¿Sonido urbano? No, sonido humano. multim gas o どうぞ。 Kendall、calls h a mama. I'm sure I'm l the hand and I just around. I don't speak do louder than words, and I'm a man. of gain experience. I know you got another m a i light, you can't no c a l s o mama. I'm sure all the hundred now is around. Calls a mama I'm sure all the hand and hand is around. Light your candle calls I'm, I'm sure all the Henna Nagas around. y e h Go all the Henna Nagas Yeah h o around. El forajido en tu radio favorita. Y nos vamos a los 2000, épocas en las que éramos todos muchos más inocentes, teníamos muchos menos años, y la adolescencia para muchos que tenemos treinta y pico estaba a flor de piel. En ese momento, mientras MTV seguía pasando música, no como ahora, oíamos y descubríamos a Blink182 con este tema: All Small Things. De esta manera cerramos la edición de hoy del Forajillo. No nos queda más tiempo. Nos vamos con Blink 182. All the small things. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Santiago Alonso y en esta h o r a producida por r e p u b l i c a h o s t i n c o m hemos compartido increíbles canciones. Nosotros por ahora nos despedimos. Gracias. Totales. Chao.